Bueno, Ahí con vosotros. Eso siempre van a estar, ¿eh? El, el, oye, en el en el burger habrá whisky también, ¿no? ¿En el burger? No, en el burger no, en el búnker. En el burger creo que no, ¿eh? Eso sería lo último. Te, estoy ¿Te vienes, eh? te vienes te estoy al burger a tomar un whisky